El viernes presentaban el Nafarroñés 2013, un año antes, falta todo un año, pero ya lo han presentado, cuya organización ha recaído en la Icastola Arguía de la Ribera de Navarra. La Icastola Arguía se encuentra en la localidad de Fontellas, muy cerquita de Tudela. Imparten estudios de enseñanza obligatoria a niños y niñas de la Ribera y lo hacen en euskera, a pesar de encontrarse en la zona eh, catalogada por la ley del Vascoense como zona no vascófona. Hoy se encuentra entre nosotros, con todos nosotras y nosotras, una berrio berriozartarra que lleva ya casi una docena de años Fuera de Berriozar Pero que es muy conocida Y que reside, por tanto, como decía Desde hace 12 años en Tudela Es madre de la Icastola Y hemos aprovechado que estaba de visita familiar Para invitarle a nuestros estudios Se trata de Maite Martiartu Hermana de nuestra cocinera de los lunes Raquel Martiartu, así que hoy Las martiartu nos van a ocupar el magasín. Egunon Maite. Egunon, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal de eh, de visita? <risa> bueno, de visita ya sabes que venimos mucho, que esto es como un apego, ¿no? Sí, bueno, y vienen bastantes familias. Eso es, no, es el ir y venir prácticamente todos los meses una, un par de veces Bueno, pues como hemos dicho la excusa de invitarte a nuestros estudios era que eh, nos enterábamos de que este año eh, es la Ecastola Arguía castola que, que, con la que tienes en relación directa, ahora hablaremos eh, la que va a organizar el Nafarroñez del 2013, vamos este año del año que viene ya, pero estamos ya finalizando el año 2012 ya lo ya lo ha hecho en otras ocasiones este Ecastola, la organización del Nafarroñez y por esta razón sabemos que es un que es un gran reto que es un reto de grandes dimensiones eh, para una decastola que realmente pues es humilde y está en una zona con una realidad lingüística adversa eh, que nos os puedes contar, de, bueno, contar de, de todo este semejante reto contaros un poco bueno pues como sabéis hoy de berriozar mi hija mayor también nació en berriozar llevamos 12 años en tudela y, y bueno pues optamos por una educación en euskera pues la triste realidad es que estamos en una zona mal llamada no, no vascofona. Entonces, bueno, pues eh, tenemos que estar matriculados a los niños. Eh, en Nosotros, en los primeros comienzos, éramos una icastola legal. Cuando matriculamos a Usúe, ella estaba matriculada en Padre Ciganda, aunque cursaba los estudios en Tudela. Luego ya conseguimos que por fin nos concertaran como icastola, guía al Gobierno de Navarra, la educación de la euskera. Y sí que es verdad que ya este va a ser el tercer año... ...que nos toca tocar en la Ferroñes... Eh, ...primero se hizo en el año 96... ...en 1996... ...la segunda vez fue en el 2002... ...que ya estábamos en Arguía y Castola... ...en donde están las ubicaciones... ...y eh, actualmente pues nos toca que no es que sea el año que viene, es que una vez que se da el pistoletazo de salida, los padres y madres de Leicástola ya llevamos trabajando unos meses, empezó el viernes, o sea, el pistoletazo de salida fue el viernes y desde el viernes ya estamos en el Nafarroñes 2013. Eso es, el Nafarroñes 2013, que se comienza a preparar oficialmente, como decías, al menos un año antes, con un año, eh, un año antes pero bueno, eh, hace falta todo ese año y algo más, ¿verdad? Eso es. Eh, hace falta ese año algo más muchas ganas de trabajar y también un poco pues aprovechando esta oportunidad que nos dais de, de poder brindar este espacio pues pedirnos la ayuda y la colaboración de todas las vecinas y vecinos de berriozar eh, que apuestan por el euskera y que están comprometidos con el euskera pues para que nos echen una mano una mano de diferentes formas se eh. puede se puede colaborar eh, bien en las actividades de de forma voluntaria pues participando en la tienda, ¿no? Metiendo horas en la tienda que va a estar abierta ya estos puentes con material del Nafarroñez. así que la carta al olenchero, pues ya sabemos que estamos en crisis, pero bueno, pues por lo que que se pasen por la tienda, la tienda del de Nafarroañés, que hay muchos productos que pueden servirnos para como regalico eh para, para, para, para decir al olenchero que vaya a comprarlos a la tienda del Nafarroñez. Eso es, hay que ir con los niños y que hagan la carta viendo lo que hay por allí. También, muy bien, Maite, pues, pero un año es muy largo. Eh, bueno, nos comentas ahora que, te, que se abre una tienda, esto es muy habitual. ¿Qué otras sí. cosas eh, eh, se momento. hacen durante todo ese año? Pues durante todo el año, aparte de la tienda, de la chonda que todo el mundo conoce de, de San, San Fermín, Fermín, que a esa también pedimos colaboración, y lo que es la fiesta grande de octubre, de pues que es el segundo domingo de octubre del 2013, que será la fiesta allí, Aparte de todo eso, pues hay actividades diversas, no desde eh, cultura, eh, actividades de, de entrevistas, presentaciones de libros, eh, actuaciones musicales. De momento, pues eso se está diseñando en diferentes comisiones todo lo que es la programación y todo lo que va a ser la puesta en marcha. Y bueno, pues estamos con muchas ganas, pero también con mucha necesidad de que la gente participe ¿no? y que también nos echen unas manos. Todas las propuestas son buenas, todas... Eh, toda la ayuda que podamos recibir de fuera también es aceptada y bueno y sobre todo pues muy con mucho gusto. No, pues porque la realidad es que actualmente en la Icastola guía en la Icastola Argüia eh, estamos contamos con una participación de 220 alumnos y alumnas, no solamente de educación obligatoria, sino que tenemos lo que es de 0 a 3 años que entran con 18 meses y hasta la ESO. Sí, también secundaria ¿no? porque secundaria. el gobierno eso, de sí. exigía una serie de instalaciones deportivas para eso, eso. para poder eh, homologar o poder eh, digamos eso, dar sí. permiso a la ICASTOLA para que ofreciera la enseñanza secundaria Anika Luján, Luján la, la, la directora actual de la ICASTOLA comentaba el viernes que el objetivo era apuntalar la viabilidad económica de, de la ICASTOLA que las instalaciones deportivas ya estaban hechas pero claro que ahora hay que pagarlas. Eso es. No son solamente las deudas que ya tenemos adquiridas al hacer la ICASTOLA, sino que nos hemos metido en una gran deuda, porque para que nuestras hijas e hijos puedan seguir estudiando en Euskera en La Ribera, pues nos hemos tenido que meter en unas macroinstalaciones de polideportivo y frontón, que es lo que exige el Gobierno de Navarra para poder concertar esta educación secundaria. Entonces, claro, no solamente teníamos ya una deuda y lo, la viabilidad del día a día de mantener una ICASTOLA, que la mantenemos los padres y las madres... Porque sí que es verdad que la concertación eh, está hecha para lo que es el profesorado, es decir, el profesorado de primaria sí que lo tenemos concertado, pero ni eh, el programa de 0 a 3 ni secundaria eh, estaba concertado. Entonces, lo mínimo que se nos pediera las instalaciones. Ahora, a la deuda que ya teníamos anterior adquirida, hay pues que hay que añadirle las nuevas instalaciones. Las nuevas instalaciones, la crisis y todo lo que todos estamos Y recordemos que y la Ecastola eh, Arquía está sustentada básicamente, solo. por supuesto tiene una serie de ayudas que nunca son uh -huh. las suficientes, pero que eh, básicamente está está sustentada desde el punto de vista económico y no solo desde el punto de vista económico, pero principalmente desde el punto de vista económico por los padres y madres que Eso decidís es. llevar matricular a vuestros eh, críos en, en la ICASTOLA, ¿no? Eso es. Eh, somos cooperativa, como casi todas las ICASTOLAS de la Federación. Eh, era lo que comentaba antes, como nosotros estamos en una zona en la que políticamente se decidió que éramos diferentes y que éramos no vascófonos, pues tenemos que pagar esa educación, ¿no? no tenemos la La oportunidad que tienen, por ejemplo, los hijos e hijas y si mi hija, si, hubiese, si nosotros nos hubiésemos quedado aquí en Berriozar, eh, mis hijas pues tendrían la oportunidad de asistir a un modelo de no poder eh, estudiar en euskera cos, eh, de forma pública, cosa que en La Ribera ni los ni los alumnos y alumnas de Tudela ni de ningún pueblo de La Ribera. Si sí, todos los pueblos Entonces, que están eso es. bajo la zonificación en, o están es. expuestos a la zonificación de como catalogados como no vascofono no tienen en la red pública la posibilidad de, de optar eh, a la enseñanza en el modelo D, en el modelo D en Euskera, ¿verdad? Eso es. Y luego, bueno, pues contar también un poquito pues que a, a Tudela, eh, a las fronteras, a Ría y Castola, la matrícula es muy amplia. Entonces, eh, no solamente hay alumnos y alumnas de, de Tudela, ¿no? sino que también están de toda la ribera. O sea, podemos hablar desde Cortes hasta villafranca pasando por Arguedas, Cadreita, Castejón, Murchante, entonces Corella, Cintruénigo. Entonces, claro, el costo y la viabilidad de mantener una educación en la que los niños... Aquí ahora tenéis el problema de los autobuses, ¿no? Pues imaginaros el costo para las familias de Villafranca o de Cortes, que son los pueblos más alejados de Fontellas, el costo que supone tanto el transporte, el, ¿verdad? el transporte y y claro y el tiempo, no que los uh -huh. niños, por ejemplo, tardan un montón en, en llegar. El dinero que se recauda en, el, en los nafarroñes siempre se destina a la mejora de las cicástolas. En este caso hemos hablado que se está pensado destinar uh -huh. a, principalmente, o en una parte importante, a lo que son sufragar los gastos de esa inversión en instalaciones, pero supongo que también habrá otras necesidades en la ICASTOLA. ¿no? Las necesidades son las del día a día. Es como te comentaba, nosotros sí que tenemos subvencionados en la ICASTOLA, se tiene subvencionada lo que es la, la concertación, que es el pago de a profesores, pero el resto de mantenimiento no. Es decir, la luz, el agua, las instalaciones, mantenimiento, profesorado de 0 a 3 a cero a tres años, cuidadoras, todo eso lo tenemos que pagar de nuestros bolsillos, la luz, el agua, cosa que en un colegio público eh, se hace cargo el ministerio, cosa que nosotros lo tenemos que asumir como familias y como cooperativistas, no si queremos que nuestros hijos e hijas eh, sigan estudiando en euskera. El costo es muy grande, entonces no solamente es eh, el pagar unas instalaciones, es algo material, sino también todo el mantenimiento, ¿no? que es lo que te decía, a una deuda se nos... Es verdad que estamos ahí estamos un, unas cuantas y castolas con una, aparte de la crisis nacional y mundial que tenemos, pues con una crisis interna económica eh, muy fuerte, pero bueno, que sabemos que con el trabajo de todas y todos pues se puede seguir adelante, ¿no? Maite, es muy difícil intentar recuperar la lengua navarrón sí. en esa parte de Navarra, ¿verdad? Es muy difícil y como decía también Susana, que era la, es la presidenta el viernes, ¿no?, Cuando se empezó con cinco niños en la Icastola, que se hacía en, la, en una de las salas de la Peña Beterry en Tudela, cinco familias en el año 84, pues eran cinco familias, luego también había, estaba Teresa que quedaba clases particulares, una mona que ya no está, eh, pues claro, de cinco familias podemos decir que actualmente en la Ribera se ha multiplicado por cien, incluso por mil el que se hable en euskera. ¿no? Eh, por qué? Pues porque eso ha ido creciendo. Actualmente están, ya os comento, 220 alumnos y alumnas matriculados y de en, est en, est en este largo caminar del la euskera bardenero, que nos dice no por las bardenas, muy duro, muy ario eh, este desierto, porque realmente con la ayuda de individual, de personas individuales y colectivos, pues se ha, se ha podido hacer, ¿no? ha crecido mucho. Pero siempre pues, un poco en falta pues, esa regularización ¿no? de, de que en Navarra seamos todas y todos iguales. Hablábamos antes de esa necesidad de colaboradores y colaboradoras, no solo el día en Eso cuestión, es. que ya tendremos tiempo, queda todo un año por delante sí. para seguir animando y facilitar también esa posible colaboración de todos los mm. vecinos y vecinas de Berriozar, que así pues, lo estimen oportuno. Eh, durante el año también necesitáis colaboración eh, para organizar el eh, Nafarroñés. ¿Cuánta gente necesitáis? Necesitáis muchísima Uf, gente. Muchísima. ¿no? No se sabe ni... El día, cuestión, el día en cuestión son mil y como... pico personas igual. Sí, ¿no? alrededor de 400 personas tendrían son las que están prácticamente todo el año dando mm. ideas, reuniones, eh, entrevistas... Eh, ...localizando producto, pues es que hay que buscar promotores, hay que hay que buscar un poco de espacios... ¿Y qué puede hacer una persona de Berriozar que tenga interés en ayudaros, en echaros un cable? ¿Y cómo puede cómo puede ponerse en contacto con, con vosotras eh, para, para ayudaros? Bueno, lo primero que hemos hecho, yo lo primero que hice fue tirar de la familia amigos y amigas... ...y algunos colectivos y ya mandar una cartica de invitación con una ficha que se ha diseñado... ...para que a nivel individual o colectiva... ...se rellene y se nos envía a la ICASTOLA, a mi correo personal o a la ICASTOLA, pues un poco también para registrar y contar con todo ese número de personas... ...e ir valorando en qué comisiones van a ir o en qué comisiones no, porque sí que queda mucho para el día en de, cuestión... En cuestión el de. Pero eh, durante todo el año hay, hay que hay mucho trabajo y hay que organizar, ¿no? no Sabemos que a última hora también siempre se hace un llamamiento de urgencia para ese día, pero sí que durante todo este año, pues eso, pues hay gente que, pues la chonda de San Fermines, para nosotros estamos en la ribera, tiene que estar aquí mucha gente trabajando, sabemos qué horarios tenemos, y, y claro, pues las San Fermines está a la vuelta de la esquina, eh, la mucha... tienda está ahí, Claro, también subir desde la ribera para abrirla va a haber una persona responsable, que es la que va a hacer pedidos, la que va a estar día a día, pero sí que se va a necesitar gente. ¿no? Entonces, bueno pues una de las formas de colaborar más inmediata puede ser esa, no el apuntarse a las diferentes comisiones vía ficha o vía correo electrónico. Y, y comentarnos lo mismo pues que sugerencias el que tenga ganas de diseñarnos algo que, o que nos lo facilite pues para vender para un concierto o una actuación un... cada uno ya dentro de sus posibilidades pues es ponerse en contacto con nosotros y, y verlo ¿no? lo más sencillo es rellenar la ficha Y mandárnosla, ¿no? Y luego ya nos ponemos Pues muy bien, Maite, nos quedamos con ese llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Berriozar para que colaboren con la organización del NAFARROÑES 2013, que como recordamos le ha tocado este año, le ha tocado el próximo curso, reorganizar a, a la ICASTOLA Arguía de la Ribera. Y nada, darte las gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios. Si quieres decirnos algo más y, sí, sí, y uh, nos vamos despidiendo. Lema... Eso es, daros las gracias también por esto, dar las gracias a todas las personas comprometidas con el euskera y, y un poco animar a, a vivir el lema, no que este año el lema es tapadas Taupadas, ¿eh? la latir todos, eh, latamos la todos en, en, por el euskera ¿no? a la vez. Pues muy bien eh, Gracias a vosotros bateguin, Es que ricasco Maite vale. Y hasta la próxima Que seguro que tendremos ocasión en, otra, en otro día De seguir charlando Sobre el Nafarro a Oñes vale. Agur. Agur Por otro lado Ayer se celebró el Día Internacional Para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres Para conmemorar la fecha, se organizaron varias actividades en Berrizar durante toda la semana. El viernes, decenas de personas se concentraron frente al ayuntamiento para rechazar la violencia machista. Se leyó el manifiesto del 25 de noviembre en Euskera y Castellano, en cargo, eh, de lo que se encargaron Esmeralda, Manso y Nekane, Aldava, respectivamente. Por último, se guardaron cinco minutos de silencio para recordar a todas las mujeres muertas por violencia machista debido a la mala calidad eh, de la grabación del manifiesto en en euskera en, en castellano nos vemos obligados a ofreceros solo la versión en eh, euskera de a cargo de Nekane Aldava la escuchamos Aurten ere Berdiozarko udalatik azaroaren 25ean Emakumeenganako Bortizkeriaren aurkako nazioarteko eguna gogora egin dugu Emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen urratze larri da. Indarkeria errotik erauztea eta irangia naziobatuetako eta Europako batasuneko itunetatik eratorritako agindu normatiboa da. Espainiako estatuak berretxi duena, hor administrazio publikoaren lehentasuna emakumeen eskubideak modu aktiboan bermatzea behar du izan. Y el sábado las cuadrillas de jóvenes de Berrizar pintaron varios grafitis que después se colocaron en el instituto, los centros educativos, el ayuntamiento e incluso en las calles del pueblo. Y ya por último, ayer domingo, día 25, el grupo Zarrabastra ofreció una sesión de teatro especial con motivo de esta fecha. La obra representada fue El miedo que me habitan. Y en otro orden de cosas, Aralar, el partido político Aralar, celebraba su Asamblea General de Navarra el sábado en Berriozar. El coordinador de Aralar, Pachi Zabaleta, declaró tras un receso de la Asamblea que el Pleno de esta semana ha dejado descubierto, se refería al Pleno del Parlamento, la debilidad del gobierno de UPN en Navarra. Asimismo, aseguró que Barcina, salvo... El PP no tiene ayuda ya de nadie más, salvo, según Zabaleta, Navarra no puede seguir sufriendo las consecuencias de un gobierno débil como este. La asamblea de Aralar analizó la situación económica, tras lo cual el portavoz Aberchale recordó que la situación en Navarra no está para bromas y recordó que hay 51.000 navarros y navarras sin empleo. Para Zabaleta no se cumplen la no se cumplen los presupuestos y además ahora el gobierno ni siquiera le puede tiene apoyos para llevar, eh, sacar adelante eh, estos presupuestos. Valoró que el tiempo de UPN se ha agotado, dijo que los chanchullos que hacía con el PSN ya se han acabado. Y el sábado también, Sortú, el nuevo partido de la izquierda bertzale, daba comienzo a su proceso interno de conformación. Tras el visto bueno del Tribunal Constitucional, el nuevo partido político de la izquierda bertzale, Sortú, comenzaba a debatir su organización interna entre sus bases. En Berriozar, este mismo sábado, hacían lo propio, juntándose para ello un grupo de hombres y mujeres de la izquierda bertzale independentista. Por parte, el sábado la revista berriozar también celebraba su sexto aniversario con un concierto. Más de un centenar de personas acudió al nuevo auditorio para ver los conciertos de Javi Zurieta, la Big Band bluesenea y la señora Nora. Los responsables de la revista también sortearon tres lotes de productos donados por diversos comercios de berriozar Ayer domingo finalizó el ciclo de teatro para adultos. con el Día Internacional contra la violencia machista No, perdón. Sí, sí. con el Día Internacional contra la violencia machista como telón de fondo, ayer se daba por finalizado el ciclo de teatro para adultos de 2012 con la obra El miedo que me habita, el grupo Zarrapastra. Para todos los doming, para, eh, como todos los domingos en el auditorio estaba casi repleto. Recordamos que las semanas anteriores han actuado los grupos de teatro La cocina, El maraje solo y Chincheta. Y miramos ya a esta semana. Mañana será la presentación de la propuesta para acudir al colegio andando o en bicicleta. La propuesta para acudir al colegio andando o en bicicleta de Amado Seguro se presentará mañana martes 27 de noviembre a las 7 horas de la tarde en el auditorio.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 Pasamos ahora a ofreceros los resultados deportivos de este fin de semana. Dejamos para mañana una crónica más extensa de ese final del Campeonato Navarro de Socatira que se celebraba eh, este el sábado a la tarde, a las 6 de la tarde, en el Polideportivo de Berriozar. Eh, adelantamos que fueron nuestros equipos los vencedores y desde aquí les felicitamos y mañana, como decimos, prometemos una más detallada información. Nada más eh, esperamos que nos llegue esa crónica que nos suelen mandar todos los fines de semana. Y antes de entrar a dar los resultados del Fútbol Club Berriozar, eh, eh vamos a adelantar que el San Cristóbal ganó entre el Betiyona, que el San Cristóbal de regional preferente por 2 a 1, jugó aquí en casa, en primer tiempo flojillo, pero en el segundo tiempo se recuperó y consiguió ese, esa victoria que le hace seguir de líder en la liga. Y en cuanto a los resultados del fútbol club Berriozar, empezamos con el Primera Regional que jugó en a, contra el Alsasua en Berriozar y, y perdió el partido. Y lo hizo por 1 2, nos hemos confundido de, de resultados de fin de semana, así que ya actualizados los resultados... Eh, seguimos con eh, el ju segundo juvenil que jugó contra el Bético Corren Lecumberri y ganó 2-3, el cadete A lo hacía aquí en Berrizar contra el San Jorge y ganaba 6-0 y el cadete B jugaba en Ripagaña contra el Burlades y ganaba 1-2, el infantil A contra el Irabia en el colegio de Irabia ganaba 2-7, pleno al 15 casi casi si no iba a ser por los del regional. Nuestro 15 particular, por supuesto El fútbol femenino Jugaban el, el regional femenino En Marcilla contra las de Marcilla Y perdieron 4-0 En fútbol 8 Jugó contra los de Cizur El Ardoi de Cizur en Berriozar Y perdieron 0-8 Y pasamos a detallar los resultados Del fútbol 8 masculino Los de Berrizar jugaban en San Jorge contra los de San Jorge y perdían 6-0. Eso era el grupo A. El B lo hacía en Berrizar contra el amigo y perdía 3-6. El fútbol en el grupo C lo hacía Enansú en contra de Garste y perdía 1-0. El de lo hacía contra el Liceo Moja en Berriozar y empataba a 4. Ahora damos los resultados de fútbito. El Berriozar A jugaba contra el San Cernín en Berriozar y eh, conseguía victoria. El Berriozar B eh, no, no conseguía esa victoria, perdía contra el San Cernín y el Berriozar C jugaba contra la Raona en Berriozar y ganaba el Berriozar D contra el Sagrado Corazón, eh, ganaba también eh, fuera de casa el Berriozar E que jugaba también fuera contra el Ademar en Maristas, eh, perdía el Berriozar F contra el Marillaque de Barañain, también perdía el Berriozar G de contra Pachi Larrainzara, quien Berriozar consiguió la victoria, el Berriozar H jugaba contra Teresianas allí en fuera de eh, fuera y ganó, el Berriozar I jugó contra el Ardoi aquí en Berriozar y ganó el Berrezoar J jugó contra el Carmelitas en Carmelitas y ganó y el Berrezoar K contra Doña Mayor aquí en Berrezoar logró un empate el Berrezoar L por último femenino eh las chicas jugaban contra el Irabia y perdieron allí fuera de casa. información deportiva hablamos de, nos damos la información meteorológica del día 11, 11 grados en estos momentos en Berriozar cielo nuboso y anuncian lluvias para hoy así que chubasquero, paraguas y bueno, tampoco demasiado frío con viento sur, 4 kilómetros por hora eh, desagradable uh -huh. editzaigo sarea talean aritzeko unean Gaur labur laburre egingo dugu denboraz larri gabilzalako indarkeri matxista ofa jarri nahi dion eh, E, Kasetaritzan, e, gai honen inguruan egite, e, bus, gai honen inguruko tratamentua segiten duten, edo jo, emakume batek egiten duen, hausnarketa bat e, ekarriko dugu. Eta e, bueno, guztiok ausnartzeko eta guztiok gai haueak e, tratatzen ditugunean, pensatzeko, nola egiten dugun batzutan, behimaino gehiagotan soritzarrez, Egiten delako, ez modu oso zuzenean, hor utxiko dugu. Emakun buruzko berriak iagunero ikusi entzun edo irakurritzak egu gaurko edabidetan. Erraitate bat da. Genero indarkiriak ertuago durunago dezake baten batek, baina erraitate bat izaten jarraitzen du. Beraz, arazo domestiko bat izatetik, alazo sozial bat izatera pasatu da hau. Gaur egon, komunikabideak logaren botera direla diote. Prentxak, telebistak, interneteket egratiak izugarrizko indara dute gizartea informatzeko, desinformatzeko eta infoksikatzeko. Genero indarkeria bezalako gai delikatuak tratatzeko edabidek hainbat kode ontologiko dituzte, baina bat aldatoz kode ontologikoen gomendioak eta egunkarietan irekurtzen duguna? A, galdera horrekin, gai eldera hori airean utxiko dugu eta bakoitzak egin dezala egin beharreko auznarqueta orain jarraituko dugu Raquel badugu Raquel gure sukaldaria estudioetan eta jarraituko dugu berarekin amaillera poliki poliki iristenari da eta ea zer ekarri digun gaurko gure Raquel sukaldaria Y un lunes más ha llegado la hora de acercarnos a la cocina, encender los fuegos... ...y para ello que mejor que volver a escuchar la voz de nuestra cocinera... ...la cocina de Raquel, Egunon eh, Raquel. Egunon eh, Jaime, Egunon bueno, a todos. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos has preparado para hoy? Bueno pues hoy mirando ya que vamos llegando a las fechas navideñas... ...no es que sea una receta muy, muy, muy, muy especial, es muy típica de aquí... Cardo con almendras, como un primer Cardo plato. Cardo con almendras. Sí, muy típico de la ribera de Navarra, La Rioja... Bueno, hoy va todo de la ribera, porque hace escasos minutos ha estado tu hermana explicándonos <risa> que van a organizar el Nafarroñez de 2013. Nos quedamos en la ribera y seguimos con la ribera. Vamos a reivindicar un poco que están este año ahí con el Nafarroñez. Que además hay muchos riveros y muchas riberas viviendo en Berriazar. Eso. Así que un saludo un saludo para toda esa gente de la ribera que, que vive aquí en Berriazar. Eso es. <risa> Pues nada, bueno, a ver, a ver sí, ¿qué nos eso? cuentas de ese menú de La Ribera? <risa> bueno, os voy a dar los ingredientes y os explico un poquito cómo podemos hacer. Ahí va, para un kilo de cardo limpio, más o menos, pues usamos cuatro dientes de ajo, una cucharada de harina, 200 mililitros de leche, una taza de aceite, una docena de almendras, perejil picado y sal. Bueno, y esos son los ingredientes. Nada, muy fáciles. Muy pocos ingredientes. Eh, ¿Y ahora cómo se elabora eso? Bueno, ahora vamos. Primero vamos a hablar de cómo limpiar el cardo. ¿Vale? Que es parte de la elaboración, porque si no limpiamos bien la verdura... Casi casi de lo más importante, ¿eh? Sí, eso es. Bueno, bueno, para limpiar el cardo pondremos un recipiente con agua fría y ahí le echamos unas gotas de limón y un poquito de azúcar, bien o sea, de harina, bien batido. Eso es para blanquear el cardo, para que no se nos oxide, que se suele quedar muy negro si lo tenemos al aire... Bueno, y conforme vamos limpiando el cardo, sobre todo acordaos de quitar, de quitarle bien las los, bueno las tiricas que tiene... ya sabéis. No, <risa> eso ya sabéis. Eso, eso y... que nos gusta cuando a la hora de comer. Eso, eso es. Y bueno, lo vais dejando cortadico a unos 4, centí 4 centímetros, lo suelo poner yo. Y vais cortando y lo vais echando a este recipiente con agua para que no se oxide. De ahí ya podemos pasar a cocerlo. Lo metemos a agua hirviendo con sal, escurrido de esta primera agua que hemos tenido del remojo... ¿Cuánto, sí. tiempo, ¿Cuánto tiempo? Mira, eso ya sí que... De tiempos, en, en la cocina hablar de tiempos, cuando son postres y así, se suelen hacer precisos según el pues material. Pues como no soléis decir, entre 5 y 6 minutos, mira, yo, yo entre suelo, 13 y 14 yo decir, minutos. Mira, yo yo, yo bloco, cuando he dado cursos ya así suelo decir, porque nunca es exacto, y entonces hay gente que te hace caso al tiempo y luego dice, ah, pues no, pues me quedó duroano ah, y depende del cardo, si es rojo, si es del, de otro tipo de cardo... ...depende del agua, hay de la fuerza del agua... ...entonces, hay que yo digo, si sabes cómo comértelo... ...sabes cuándo está hecho... Eso. ...entonces, pues pues eso es lo que hay que comprobar... ¿vale? ...cocemos el caldo, ¿vale?... ...como os guste a cada uno... ...más, menos hecho o más hecho... ...debería estar al dente, eso es como la pasta... ...y una vez que ya está cocido, lo reservamos... ...reservamos un poco de la salsa también... ...de haber cocido el caldo, ¿vale?... ...y ahí empezamos, doramos... ...en una sartén aparte... ...los ajos laminados... ...echamos una cucharada de harina... ...dejamos que tome un poquito de color... ...no mucho porque si no se amargaría... ...y añadimos la leche poco a poco... ...es como una base de bechamel... ...¿vale?... ...añadimos la leche poco a poco... ...y removemos bien con una cuchara de madera... ...esto... ...a ver cómo lo explico... ...escurrimos el cardo... ...si ¿sí, es María, que me estoy haciendo lío hoy... ¿eh? ...escurrimos el cardo primero, ¿vale?... ...reservamos un poco del agua... ...y este cardo lo echamos con esta salsa... ...en un recipiente, ¿vale?... ...todo junto... ...dejamos ahí... ...lo, lo, lo juntamos un poquito al fuego... Y ahora cogemos la almendra, en un mortero la machacamos bien y con un poco del agua del cardo la desliamos por si no se nos queda mazacote. Y así mismo la añadimos al resto de los ingredientes. Dejamos cocer 10 minutos o así, la almendra no es bueno que, que cueza tanto como tiene que cocer el resto del guiso, por eso se echa al final. Dejamos que cueza y ya tenemos nuestro cardo. Y después de esos 10 minutos ya tenemos el plato... Ya tenemos el plato ya... Súper bien hecho. Digo, 10 minutos. Bueno, luego, pues lo que te es digo, eso. que depende. Por eso me da miedo a mí. Si son 11 no pasa nada, de como eso. si son 9. Y a veces son depende 8. Depende del fuego, de eso, depende, eh, del depende del cardo, de como esté de maduro. Haga, depende de muchas cosas. Sobre que sí. todo que se haga despacito, ¿eh? No tengáis a, a limpio hervor este guiso. Y luego ya una vez una vez que está acabado ya está para servir. Yo quería hacer, es muy típico por aquí, igual más difícil de explicar, con el cardo, la parte blanca del cardo, hacer ensalada y comerlo en crudo. Que igual gente igual de... De otras provincias no tiene tanta costumbre de comer el cardo en crudo. Entonces, uh -huh. la parte blanca del cardo la hemos podido, si queréis, la podéis reservar en vez de cocinarla y la cortamos en pedacicos y les hacemos una especie de flequillos a cada lado, o sea, como unas rajicas, no los he muy bien, a los dos lados del cacho de cardo. En cuanto pongamos la televisión, se va esto a alucinar no sé. con los gestos que hacen, Raquel. <risa> pero es que los gestos no se ven en, no se oyen ya, en la ya radio. Sé, ya <risa> Bueno, pues cada cachico que tenemos de, de este cardo de este cardo más blanco, le hacemos una raja transversal, como si íbamos Así. a abrirla por la mitad. Así, sí, como lo estás haciendo ahora. Eso, Eso es. a los dos lados, ¿vale? Sin que se junten una con otra. Y luego le hacemos una especie de flequillicos. Eso lo metemos en agua con limón y lo dejamos un par de horas para que se rice. Y ya o está. Rizar el cardo. Rizar. Y una vez que está rizado ya, lo podemos sacar, escurrir, y con ajo, Bien. vinagre, sal, aceite, como una ensalada normal, pero con ajico... La servimos en Uy, crudo. Muy bueno, rico. Pues entonces ahora sí recordamos esos ingredientes <risa> y nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, sí. Bueno, a ver, para un kilo de cardo limpio, cuatro dientes de ajico, eh, una cucharada de harina, 200 mililitros de leche, una taza de aceite, una docena de almendras, perejil picado y sal. Pues muy bien, Raquel, es que es ricasco y es hasta la semana que viene. Venga, nos vemos. ¡Aguz!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 ya ha llegado ya la hora de despedirnos, de dejar de sudar la gota fría que estoy haciendo hoy, os lo reconozco porque no estoy acostumbrado a estar al mando de todos estos de toda esta maquinaria, más que eh, suele ser John el que suele estar a este lado del cristal, yo me dedico únicamente exclusivamente al micrófono y así me ha ido hoy a la mañana, nada más pedir disculpas y aseguraros que mañana saldrá mucho mejor, así que nada. Recordaros que mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net con una nueva edición del Caixo Berriezar. Pero por el momento nos tenemos que despedir y nos despedimos hasta mañana. Agur Berriezar wal or the rummba see dance has no title you jump in the saddle hold to the bridle jump in the line rock your body at time okay I believe you jump in the line rock your body lock your body child jump in the line rock your body in time somebody help me jump in the line rock your body in time oh. shake check shake shake, shake your body line Shake, shake, shake, sinora, shake, it's all the time.